13. ¿Estamos bien? Ah, bueno. ahí estamos, ahí estamos, sí, hay una, un, unos problemitas técnicos. Ahora sí, estamos, porque no sé, eh, hablé, pero no se escuchó. Ahora sí, bienvenidos a los negocios, buenos mediodías, amigos. 13.01, puede ser, Belén, saludamos a Belén, nuestro operador, que me está retando porque agarró otro micrófono. Y esa fue la confusión. Yo agarré el que estaba acá. No, decís que no, yo agarré ese. Me está retando Belén al aire, increíble esto, tremendo Después lo voy a agarrar en el corte Bueno amigos, bienvenidos a Sol Negocios Vamos a hablar durante una hora de economía De lo que pasa en las empresas, algo de política Emprendedores, un poco de tecnología Todo eso en esta hora Aquí en Radio LED Tenemos camarita, Belén, nos están viendo también Bueno, pueden entrar a www.radioledonline.com Y ahí además de escucharnos Nos pueden escuchar también Ven, Nos ven, así que cuando estén ahí Díganme y voy a ponchar por medio del vidrio a Belén estamos estoy en primer plano ¿no? medio como no sé manejo la revista Squire ¿viste las tapas que son así como unos planos medio de ojo de pez bueno me, me está matando el planito ¿no? bueno no importa ¿salgo bien Belén? Eh, Belén me dice que sí yo a Belén le creo la banca la banca a Mortella me dice me saca las fotos para las redes sí o sea a veces me las saca 15 veces porque bueno no salgo bien pero ¿qué va a hacer? cuida mi imagen exactamente bueno amigos arrancamos haciendo un resumen ¿les parece? de lo que va de lo que pasa en este momento y lo que va a pasar durante esta semana en el mundo de los negocios en Argentina. Bueno, la noticia, la primera noticia que tiene que ver con el presidente que se fue a Nueva York, hoy, está ya, ya en este momento, arrancó una gira con el objetivo de concretar inversiones, la famosa lluvia de inversiones. Bueno, como no viene, Macri la fue a buscar. Así que bueno, ahí está el presidente en, en Nueva York. Eh... Bueno, va a tener varias reuniones con, ahora en este momento está haciendo está haciendo está por empezar un homenaje a las víctimas del atentado eh, terrorista a los cinco a los cinco compañeros de secundario rosarinos que celebraban el 30 aniversario de su egreso y que murieron trágicamente Cuando, cuando un, un terrorista con, con su auto los atropelló mientras, eh, mientras andaban en bicicleta ahí a la, a la vera del río Hudson, ahí en Tribeca, en Manhattan. Bueno, ahí va a haber un homenaje del presidente en, en este momento que aprovechó el viaje obviamente para, eh, para rendir este, eh, este, este triste homenaje. Bueno, después el presidente se va a juntar con Andrew Liberis, eh, Andrew Liberis, así se dice, que es el CEO de la química Dow, se va a juntar con el con el vicepresidente de infraestructura de, de Amazon mañana va, va a almorzar en el Council de las Américas eh Y, y ahí le van a dar un premio, el Gold Insign, por su liderazgo transformador en la Argentina, según el Council de las Américas. Después va a visitar al, ex, al exalcalde de Nueva York, a Michael Bloomberg, el dueño de la agencia de noticias y del servicio financiero Bloomberg. Se va a encontrar con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Bueno, todo eso va a ser Macri en esta búsqueda de inversiones, yo lo resumí bastante, va a haber un montón de otros ejecutivos y va a tener otras rondas de reunión en busca, como decíamos, de que lleguen las esperadas inversiones a la Argentina. Bueno, otra de las noticias impactantes del día de hoy, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ISIG, por sus siglas en inglés, ustedes saben, el mismo que deschavó el tema de los Panama Papers, bueno, ahora hace... Otra filtración que tiene que ver con, los circuitos, con más información y más revelaciones del, del circuito offshore del dinero eh, a nivel global. Este equipo de periodistas, del cual hay varios, varios argentinos de todo el mundo. Y hay algunos argentinos de la Nación, de América. Bueno, varios periodistas, Hugo Alconada Moni y su equipo de investigaciones de la Nación. Y, y, y bueno, va, varios, varios, eh, eh, varios eh, periodistas locales más que participan de este consorcio internacional, hicieron lo que ahora se llama esta filtración nueva que, que, eh, que se llama Paradise Papers que tiene que ver con, con paraísos fiscales, bueno, ampliar un poquito el alcance de, lo, de, los, de los Panama Papers, esta vez ese, este consorcio accedió a 13,4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en múltiples paraísos fiscales Alrededor del mundo Más amplio de lo que había pasado En ese caso con el tema de Panamá Y que estaba vinculado con un, con un estudio Que generaba este tipo de, de empresas offshore Bueno, ahora es bastante más amplio Y es bastante más amplio en principio Todo el, el, el listado Que va desde la reina eh, Isabel de Inglaterra, la reina Isabel de Inglaterra con sociedades offshore, ¿podés creerla? ¿podés creer? bueno, sí, la podés creer, el ministro de finanzas de Brasil, Enrique Campos Meireles, este bono cayó en la volteada también porque invierte en un fondo de inversión que estaba también registrado en este tipo de sociedades, y obviamente hay un capítulo argentino, muy polémico está incluido el actual ministro de finanzas en este Paradise Paper hablamos de Luis Caputo antes de ingresar, a, esto, fue, esto fue antes de ingresar a la función pública en diciembre del 2015, Luis Caputo participó de una serie de empresas que tuvieron eh, eh, actividad digamos offshore con algunas, algunas inversiones que todavía no, no queda claro, pero bueno, Caputo rápidamente salió a reconocer que fue así y él dijo yo cuando asumí la función pública, muchachos, dejé todo bueno, ahora hay que, habrá que investigar Si esto, si esto es así, pero lo cierto es que Luis Caputo, el ministro de Finanzas Argentinos, está señala, señalado dentro de este Paradise Paper. Lo mismo que el empresario Ignacio Rosner, que vos por ahí no te suena mucho, pero bueno, es uno de lo que por estos días se intenta comprar el, el, el grupo Indalo, ¿no? De Cristóbal López, vos sabés toda esta, toda esta cuestión, el dueño de Radio 10, de C5N, de un montón de radios más del diario ámbito financiero, bueno, de muchos medios, bueno, que se, que, se, eh, que se dijo en estos días que había un grupo empresario que está encabezado justamente por Rosner, que quería comprarle a Cristóbal esto, bueno, fueron a la justicia, la justicia ahí está, con que le da o no le da, al principio no le da la autorización, porque está todo el tema de Cristóbal López y la multimillonaria de deuda de casi 10 mil pesos que tiene, eh, que tiene la FIP por el tema de los impuestos a los combustibles, en otra de las patas del, del mega conglomerado de negocios, Que, que, tiene, que tiene Cristóbal López y que tiene que ver con mmm, la petrolera Oil y, to, oil y todos sus, sus, sus, negocios, eh, sus negocios vinculados con los combustibles. Bueno, ¿qué más pasó? Bueno, Vudú el viernes pasado, grilletes y cayó preso, ¿no? El, el, juez, el juez Lijo dijo que, el que lo está investigando por, eh, por algunos, algunos hechos de... De, de corrupción. Cambió la carátula, dijo que, era, que Vudú era el jefe de una asociación ilícita y lo mandó a detener porque consideraba el juez dijo, el juez federal dijo, que había alguna posibilidad de que pudieran hacer movimientos de dinero eh, eh, y, y ocultar las pruebas de lo que él denominó ahora una asociación ilícita encabezada por Vudú, que fue ministro de Economía y después vicepresidente, y por todo su entorno de amigos, No, y digo amigos porque realmente son amigos, es el entorno de amigos de Mar del Plata del, del ex vicepresidente, que también estaban como directores, hay un montón de empresas donde se, se, se comparten estos, estos nombres, bueno, ahí está el caso eh, el caso Chicone el caso de, de, una, de una consultoría que se hizo para la provincia de Formosa, todo esto cuando Vudú era funcionario, bueno Vudú está en esa isa desde el viernes. También hay una polémica, ¿no? que tiene que ver con el mundo judicial. Todos los kirchneristas que están presos ahora, algunos con mucha razón, otras con más o menos razón. Pero bueno, lo cierto es que todos están sin condena, ¿no? Y en general se supone que para este tipo de delitos, salvo de un caso puntual, que el juez considere que podrían ocultar prueba, y demás, podrían esperar. El, el, la, condena, la condena firme en libertad y hay una característica y muchos critican que, que el fuero federal, todo lo que tiene que ver con la justicia federal, bueno, está particularmente ensaneada con el kirchnerismo y algunos consideran que esto no es legal, digamos, o no es constitucional por lo menos que estos eh, que estos personajes, insisto, varios de ellos probablemente culpables, habrá que esperar que la justicia se despida, obviamente, estén esperando su sentencia eh, en, li, en libertad. ¿no? Bueno, eh, otros dicen, bueno, la nata ayer fue claro y el sábado fue claro en Clarín, diciendo que para él, por ejemplo, está muy bien que se, eh, que se los muestre presos y que lo ponga presos, y que es un ejemplo para los chicos que estos tipcan en pijama como vudú y descalzos mientras hacía el operativo. Lo cierto es que también trascendió que el presidente Macri se había quejado un poco porque la verdad que la filtración de las imágenes de cuando se detuvo el, el viernes pasado Vudú, digamos, eso no tiene que trascender esas imágenes que fueron, que fueron puestas, hechas públicas, obviamente por la gente del Ministerio de Seguridad, no pueden en principio eh, eh, trascender rápidamente. Estuvieron en todos los medios y en todas las redes sociales porque se filtraron esa filmación donde se lo ve a Vudú ahí rodeado de dos de dos, de dos eh, efectivos de, de gendarmería bastante corpulentos o de la Policía Federal, no recuerdo en este momento, creo de la Policía Federal, bueno, no tendrán que haberse, haberse hecho públicas porque tiene que ver con el tema de la intimidad, por más que es un, que es un detenido, eh, en este caso acusado de ser jefe de una asociación ilícita bueno, obviamente que hay que resguardar su intimidad y estas imágenes, no es que trascendieron al rato o al otro día inmediatamente cuando Vudú todavía no había sido trasladado de la casa ya las imágenes estaban en los medios de comunicación me consta así que bueno ahí tenés un punto otro punto de crítica para la justicia barra ministerio de seguridad bueno amigos ¿qué más bueno hoy las entidades financieras de todo el país están cerradas los mercados bursátiles también no hay casas de cambio está todo todo con la persiana baja ¿por qué? porque es el día del bancario les mandamos un saludito a todos a todos los empresarios a todos los empresarios no a todos los bancarios los empresarios banqueros son otra cosa acá estamos hablando de los empleados de banco es el día del bancario hoy 6 de noviembre bueno así que solo disponible en cajeros automáticos para realizar operaciones si necesitas plata anda rápido porque probablemente te quedes te quedes sin dinero en los cajeros acá funciona como los feriados y demás viste porque justamente es un feriado Se termina rápido la plata. Hay mucha gente que, que espera el lunes para hacer operaciones, para cancelar eh, deudas y demás. Así que, bueno, ya te habrás enterado. Son la 1 y 12 del mediodía. Si están complicados los cajeros, vas a tener que pasar a recorrida para ver dónde hay, dónde hay plata. Bueno, amigos, tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solonegociosweb y un sitio en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Ahora vamos a escuchar una tanda y volvemos con más información. No se vayan.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 Conoce el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción. ¡Vamos, Buenos Aires! Auspicia este programa. Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.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 Banco Ciudad, te quiere ver crecer La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto a evaluación crediticia consultada detalles del producto en bancociudad.com.ar. El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento Vos también estás en continuo movimiento Y por eso necesitas hidratarte con agua potable Eso es lo que nos pone en movimiento a nosotros Para lograr los más altos niveles de calidad En el agua que luego hacemos llegar a tu casa ¿Viste? Estar en continuo movimiento hace bien como el agua. Cuidar el agua es tarea de todos. Es un mensaje de AISA. Vuelven los clásicos del MAT 2017.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 en Solo Negocios, un ratito antes en rigor el presidente el presidente, no, fue al aire, fue al aire, porque se demoró había sido a las once y media, pero fue, fue más tarde estábamos, de hecho pusimos, ahora me acuerdo que nos operaba Zora y puso alguna, algunas eh, eh, partecitas de Macri dando, dando ese mensaje ante el círculo rojo, donde anunció una serie de medidas, después el miércoles El, el ministro el ministro Duhomne dio la parte que tenía que ver por lo menos con la reforma tributaria y algunas y algunos y algunos y algunos otros cambios una de las patas de las grandes patas de los de los tres ejes que anunció eh, que anunció Macri que ahora van a ir al Congreso bueno ustedes habrán escuchado que hay un montón de medidas que se van a votar ahora en el Congreso propuestas en este en este plan de del del presidente Macri y a ver vamos a ver si algunas tienen algún algún retoque por parte de los integrantes de la Cámara de Diputados y de Senadores, pero bueno esas son las propuestas que, que hace el gobierno en cuanto a reformas. Vamos a hablar más en detalle del tema de la reforma tributaria a ver qué, qué alcance tiene, cuáles son los, los principales eh, las, la, las principales medidas que se tomarían y cuáles podrían ser algunas, eh, algunas de, las, de las modificaciones que, que pueda eh, intentar meter la oposición en el Congreso. Para eso Vamos a hablar con un especialista en el tema, con Diego Cutiñola, que es parte del estudio Cutiñola. Vamos a hablar de reforma, reforma tributaria. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un, un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por, por atendernos. Diego, ¿me haces un, un balance rápido eh, de, de, lo, de lo que se presentó el otro día, de lo que presentó Dujomne y el alcance de esta reforma o de este intento de reforma que va a hacer el gobierno tributaria? Sí, la, el, la, el resumen te diría que es. Tratar de bajar impuestos a las empresas para generar mayores empresas y mayor empleo y compensar esta baja de impuestos a empresas eh, porque hay que cubrir a, de alguna forma por el... Y la plata fiscal? de algún lado tiene que salir, ¿no? Claro, <risa> claro. Compensándolo con la tan comentada en los últimos años gravabilidad de la renta financiera. Bueno, a ver, vamos a entrar un poco en la renta financiera, porque algo contamos, ya fuimos contando, esto se viene hablando desde hace mucho. La verdad es que es un primer intento, porque todos amagaban con esta cuestión, la verdad que es el primer intento. Muchos hablan de la paradoja de que justamente sea Macri el que hace... El que hace este este este anuncio formal, después tiene que pasar por el Congreso, pero bueno, se supone que esto, que esto se va a votar, ahí Macri va a pasar a la, a la historia por eh, por por ser el que finalmente graba la, la renta financiera, y desde de algunos sectores dicen que bueno, que en realidad es un grabado para el sector, pero que no es, no va a ser tan eh, tan, tan importante. ¿Vos coincidís con eso? Y que tampoco se va, se va, se va a recaudar mucho dinero por lo que se, por lo que se, eh, se grabe para el sector. ¿Cómo lo ves? Sí, yo no tengo datos o estimaciones de lo que va a recaudar. Sí leí que se estima que va a ser poca la recaudación. Y mil millones de dólares ahora, más o menos. Estimaban eh, bueno. eso, estimaban eso. Lo que Hay que dejar en claro es que lo que está grabando es la renta financiera para personas físicas o personas humanas. Las empresas Las ya pagaban, empresas claro. Las empresas ya pagaban hace muchísimos años que vienen pagando y básicamente lo que está hablando es toda renta, que yo obtenga por obtener un plazo fijo, tener, eh, invertir en LEVAC, invertir en bonos del gobierno nacional, provincial, bueno, todo eso que estaba exento antes, ahora va a estar alcanzado por una alícuota bastante más reducida que la alícuota general del 35%, ¿no? Claro, claro, se habla entre el 5%, el 5 para pesos y el 15 para dólares. Correcto, que se va a ir eh, ajustando, porque en definitiva lo que está. ¿Por qué esa diferencia de tasa? Porque en pesos es, es, hay una inflación que se está agravando, es un poquito más técnico, pero se, se entiende que a medida que vaya bajando la inflación, las tasas se van a ir eh, igualando. Claro, bueno, y a ver, pa vamos a hacerlo bien, bien para el oyente que nos esté escuchando, que tiene por ahí un plazo fijo, o que tiene una, un, ahí una guitita en Levax, o que invirtió en algún bono, o incluso en acciones, en todos estos cuatro rubros que yo te, te mencioné. ¿Cómo va a ser el gravamen? Con qué, con qué pla ¿A partir de qué, de qué monto se va a grabar todo? ¿Cómo, cómo es en principio el proyecto del gobierno? Eh... La, de todo lo que dijiste, las acciones que si cotizan fuera. en La. bolsa, que es que el único claro. que queda afuera. Las nombré a propósito, pero bueno, del que, si tenés acciones, sí. eso no está grabado. Si cotizan en bolsa, muchos, muchos colegas decían que va en línea de estimular la creación de empresas, de invertir en empresas como para dinamizar el sector ¿no? Bueno, en la semana pasada el, el presidente estuvo ahí en Vima dando un discurso así que bueno, eh, ahí sí. está, está en consonancia con eso, ¿no? Tratar de, de estimular el mercado el mercado bursátil que viene creciendo poquito, bueno, que crezca bastante más Y, y en definitiva terminar invirtiendo en empresas eh, que trabajen en Argentina o que sean Argentinas. Claro, bueno, entonces nos, queda, eso, pará, nos quedan, entonces dijimos plazo fijo, levax y bonos. Correcto. La idea es la siguiente, hay que ver cómo se instrumenta, ¿no? Pero, por lo poco que dijo Dujovne, en el caso de que esa, esa renta, ya sea un plazo fijo, un mix, un bono, un LEVAC, lo que sea, la renta que se obtenga, en el año supere los 52 mil pesos, estaría alcanzada por impuesto. O sea, uno tendría que inscribirse en ganancias y a partir de ahí pasaría a pagar el impuesto a las ganancias. Por eso. Ahora, después veremos si se crea algún mecanismo de retención. ¿Qué significa esto? Que cuando el banco pague esa renta, El propio banco ya me retenga cuenta, eso veremos después en la letra chica cómo sale. Claro, ¿cómo pagás esa, ese, ese, tri, claro. ese nuevo tributo, digamos? ¿Cómo se hace claro. el pago efectivo? Sería lo más razonable lo que vos decís, ¿no? Porque si no es, claro. más, es más complicado, digamos, que te, el banco lo que te, lo, es que te lo retenga el, como una comisión directamente y que sea eh, eh, ente de retención el banco y después el banco le pague al, al, a la DGI o algo, ah, a, claro, a la, la no, DGI. No quita que uno tenga que presentar la declaración jurada, pero pensemos en un pequeño ahorrista que tiene 10, 15 mil dólares. Sí. Eh, lo pone a plazo fijo en el año a una tasa del 20%. Esa persona ya quedaría por arriba de los 50 mil pesos. Claro. O sea que no estamos hablando de, de grandes inversores, ¿no? Estamos hablando eh, a priori por lo que se anunció de que va a ser bastante masivo el tema. Porque se hablaba de un de un de un de un, de un piso de de un, de un millón y medio un millón cuatrocientos para eh, para los plazos fijos o las levax, eso eh, vos... Sí, es, eso fueron trascendidos, Dujovne no lo... No lo mencionó, no lo, comunicó, la eso, no era, lo mencionó. eso era lo que, se es, sabía, lo que se decía antes, ¿no? Pero pare, aparentemente sí. el impacto va a ser todavía un escalón menor, toda, eh, más sí, abajo. Sí, Dujovne habló de un mínimo no imponible, y un mínimo no imponible son hoy en día 52 mil pesos. O sea que, eh, digamos, habrá que ver también después de la discusión cómo salga eh, todo esto, ¿no? En principio lo que se está diciendo es que al Congreso va a ir bajo este esquema, eh, así que bueno, veremos, veremos qué es lo que... Cuando decimos que 52 mil pesos, hablamos de renta, o sea, lo que vos ganás, no, no del monto de, que estás depositando, ¿no? Es tu, tu ganancia en, en, en el año, anual. Correcto. Lo del, pasa mix, que en pesos, del, del mix de producto que tengas, puede ser eh, todos bonos o bonos y levax o la claro, inversión, el mix de inversiones. En pesos, ¿no? Claro. Eh, Lo que pasa es que las tasas son tan altas, producto de la inflación, claro, que, que hoy ganar. tenemos un sí. plazo fijo al 20% es un capital de 200 mil pesos, 250 mil pesos. Claro, claro, totalmente. En totalmente. un año, entonces es muy alto. Igualmente, por el lado positivo, se han sacado algunos impuestos, eh, como por ejemplo, hay un proyecto para eliminar el ITI, que grababa muchísimo todas las operaciones de compra-venta de inmuebles. Claro, ese, ese, eh, eso está dentro también de la propuesta. Que va también dentro del paquete correcto. bien, bueno, estamos hablando con Diego Cutiñola del estudio Cutiñola, Diego también te, para terminar, y después el otro punto polémico de, del proyecto que se presentó que presentó el gobierno, es el tema de la modificación de los impuestos internos y todo el lío que rápidamente trajo con el vino, con las gaseosas sí. y demás, ¿no? y con los electrónicos bueno, un montón de, de, de asociaciones eh, y de economías internas que salieron a decir que el, el proyecto del gobierno les pegaba en el centro del negocio Sí, ahí el ministro habló de, para los vinos de un 20, después se, se retractó porque hubo un error, parece ser, en la presentación de ese día y el, la propuesta es un 10 para los vinos. Yo creo que eso va, va a traer mucha discusión y, y, y capaz que se termina modificando porque la verdad es que la, la industria vitivinícola es es muy importante bueno, de hecho Dujovne en eso. una entrevista que dio ayer a la Nación dejó la puerta abierta para algunas cuestiones que tienen que ver con, con ese tipo de, de impuestos eh, al alcohol y demás a toda la rama de alcohol bueno, por ahí el vino podría tener dejó la puerta abierta como para que eventualmente podrían se van a reunir esta semana con sí, distintos sectores oh, y podría oh. haber cambios o ver <coughs> la posibilidad de ir a, a los productos importados y no a los nacionales, ¿no? Totalmente. O sea, creo que se puede, se puede trabajar mucho ahí. Bueno, ¿vos querés que pasa este proyecto así como está? o, o ¿Dónde van a estar las principales modificaciones que va a querer hacer la oposición? Yo, yo, yo noto cierto consenso. Eh, creo que va a salir con modificaciones. A mi entender, digamos, se podría haber hecho algo un poquito más complejo todavía. Hay muchos números por actualizar... Que el producto de la inflación de los últimos años Han quedado totalmente desactualizados Está todo el, ley, el tema de la ley penal tributaria para trabajar De los montos, ¿no? Sí la Ley de IVA, deducciones de ganancias Que se tendrían que trabajar también Porque los montos han quedado totalmente desactualizados Pero bueno, eh, es un principio El gobierno dice, o ya lo, lo explicó Que tienen un problema de déficit fiscal No pueden reducir muchísimos impuestos Tienen que trabajar con lo que tienen Bueno, realmente el problema... Eh, principal acá es el déficit fiscal que, que estamos teniendo que habrá que atacarlo ya sea como, con más impuestos que lo que no nos gusta o con que crezca la actividad y que eso pueda, digamos eh, o trabajar y aumentar los ingresos del Estado o quitar beneficios que creo que políticamente no, no, nadie quiere hacerlo ¿no? Bueno Diego, te agradezco mucho por la charla te mando un saludo eh, y volveremos a hablar, a ver cómo, cómo evoluciona Este proyecto que presentó, que presentó el gobierno, cómo pasa por las cámaras y finalmente que se aprueba, ¿te parece? Vale, dale, buenísimo, gracias bueno, por tomar. Te mando un abrazo, hablamos con Diego Cutiñola del Estudio Cutiñola hablando de la reforma tributaria que se viene. Vamos a escuchar un poquito de música, Belén, y volvemos con más solo negocios. Recuerden, arroba solo negocios web y www.solonegociosweb.com.ar. Ahora bueno, volvimos. 13, 29, 25, 8. La temperatura se está poniendo el día medio, medio oscuro. ¿eh? La verdad que venía lindo. Hacía calor un poco pesadito. Pero bueno, justamente la combinación de estas cosas va a hacer que, según el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos altas probabilidades de lluvias y lloviznas para después, para la tarde. No, no por ahora, pero para la tardecita sí. Bueno, la semana pasada, volvemos a los negocios, se presentó la Cámara Argentina de Fintech. Vos sabés, Fintech, esta mezcla de... Finanzas y tecnología, esta, esta, este, este combo que está revolucionando el mundo de los, de los negocios, que tiene impacto en, en la vida cotidiana, porque tiene impacto en los servicios financieros, en los servicios bancarios, porque son empresas que suman servicios y en muchos casos se asocian con los bancos y trabajan en paralelo, en algunos servicios compiten. Bueno, todo esto que tiene que ver con la tecnología al servicio de, del, de los servicios financieros y... Al servicio de los servicios financieros. Ahí duplica, duplica ¿no, Belén? Sí, duplica. Bueno, eh, decíamos, se formó la Cámara Argentina de Fintech que nuclea a las muchas empresas que están apareciendo en Argentina en este rubro y vamos a hablar con Alejandro Estrada, que es uno de los pioneros en este segmento a nivel, a nivel local, que está al frente, o que participa de varias empresas fintech, así que bueno, él es el presidente de la Flamante Cámara Argentina de Fintech. Alejandro, ¿estás ahí? Buenas tardes. ¿Qué tal? Seba, buenas tardes Buenas tardes Bueno, felicitaciones primero por la composición de la, de la cámara Ahí hay 13 compañías del sector que son los, los fundadores Muchas otras que ya se empiezan a, a sumar Contame, eh, Alejandro, básicamente el, el objetivo de, de, de la nueva cámara Bueno, te cuento Mira, la, la idea fue juntarnos para este, ayudar un poco a colaborar en este proceso de, de modernización, de inclusión financiera de educación financiera ya hoy la industria de fintech en la Argentina cuando la suma se agregada, ya empieza a tener bastante importancia a nivel local, tiene bastante relevancia a nivel regional, muchas compañías, eh, diré que casi todas las compañías eh, de fintech por, por ser su base tecnológica rápidamente se expanden en la región, en otros países exportando servicios, pero a nivel local, digamos, hacía sentido eh, eh, juntarse y ser un, un, un órgano, digamos, este, unificado en términos ¿viste? De, de, de, de poder conversar con los distintos actores de la sociedad otras cámaras eh, de retail inclusive las bancarias este, hablar con el sector gobierno con las distintas provincias hay mucho mucho para hacer en la industria y sobre todo te diré que el, lo, lo importante es, es que en la Argentina la inclusión financi financiera empieza a existir hoy solo 13% del PBI eh, es crédito al sector privado en Argentina y cuando te digo crédito al sector privado incluye empresas e individuos Claro. Eh, lejos de lo que es el promedio en la región, que está por arriba del 45%, como Paraguay, Bolivia, este, digamos tenés el Brasil ya con el 75%, caso de Chile, que es un éxito total, ya como el primer mundo, digamos con el 100, para arriba del 100% del PBI, muy influenciado por las hipotecas, pero, pero digamos este, eh, Argentina, en términos de lo que es servicios financieros en la sociedad, eh, esto es empresas e individuos Hay eh, muchísimo Pero por muchísimo para crecer Y la verdad que tenemos la ventaja De que con la tecnología podemos dar ese salto que antes, por ahí, para lograr esos niveles de penetración, hacía falta una infraestructura este, muy, muy difícil de montar. Bien, bueno, Alejandro, yo el otro día les pregunté en la presentación a vos y a los, a los demás socios de la, de, la, de, la, de la Cámara, y repito la pregunta públicamente, ¿eh? acá en Solo Negocios, ¿cómo es, ¿por qué no había bancos dentro de la, de la asociación digamos no hay, no, hay ninguna, no hay ninguna entidad financiera de las tradicionales dentro de la asociación si bien yo creo que el, el mundo fintech como decía al principio, con, en algunos rubros por ahí compite con los bancos, pero en general lo que se da es una cooperación, no porque los bancos en muchos casos terminan invirtiendo en estas empresas y ustedes, las empresas fintech en muchos casos necesitan, en casi todos los casos necesitan de los bancos para, para poder operar, bueno, me surgía la, la inquietud de por qué no había bancos eh, en la, en, entre los fundadores de la, de la Cámara Argentina de fintech Sí, sí, te cuento. Bueno, mira, hay, hay una diferencia fundamental y que no es menor eh, lo que, como vos dijiste, no implica que, que básicamente se colaboren, digamos, muchas claro. compañías fintech que dan servicios a los bancos, o sea, Totalmente, a, a, sí, además sí. de que les llevan muchísimos negocios. Como yo siempre digo, la plata, a, después de, las, de la tarde, duerme en el sistema financiero, en claro. los bancos. Entonces vos podés tener toda la fintech que quieras, pero al final del día la plata de los bancos, con lo que los bancos son uno de los primeros beneficiados cuando estas industrias florecen, porque toda la plata que circula por estas compañías termina en uno o varios bancos. Así que primero, lo, lo más importante es tener en cuenta que es súper colaborativo, digamos, uno, uno y otro. Eh, después, el, el otro tema es, hay una diferencia fundamental, que el, el, el banco eh, es banco y tiene una licencia eh, para ser banco porque capta depósitos. Claro, te, toma, te, toma el, te, toma los, te, te guardan el dinero es, y te paga un, esa, un, una... Eh, bueno, un... pero digamos, el depósito donde la gente va y deja sus ahorros, esa es la razón de ser de un banco. Digamos. Un banco tiene una licencia para eso. Claro. claro esto es como si vos dijeras, bueno, la licencia que tiene un banco es para otorgar préstamos, es para hacer pagos, es para venderte un seguro. No, la licencia que tiene es para captar depósitos. Por eso vos tenés bancos que... ¿Captan depósitos? Pues todos lo hacen y algunos solamente le prestan a grandes compañías exportadoras. Claro. Que el segundo piso y hacen eso. Otros son bancos de desarrollo, otros son bancos de tarjeta de crédito, otros hacen todo, digamos. Lo que hace el banco con el dinero que capta del público es parte del de, otro lado de su negocio, pero no es el motivo por el cual tienen la licencia. Entonces, eh, eh, un, las compañías fintech, por lo menos las que agrupan este, la Cámara Argentina de FinTech, no captan depósitos del público. digamos No, no tenemos el, el, el lado de captar el ahorro del público. Entonces, por eso es, esa es la diferencia que después, bueno, en lo que hace al manejo cotidiano, por supuesto que genera algunas diferencias, pero, pero digamos, por eso la Cámara... Digamos, ese es el, el, el, el motivo por el cual la Cámara, digamos, tiene una problemática, y las compañías de la Cámara, una problemática distinta, porque no captan recursos del público. Bien, perfecto. Quedó clarísimo. Estamos hablando con Alejandro Estrada, que es el presidente de la flamante cámara argentina de Fintech. Alejandro, la última. ¿Qué, qué expectativa tenés vos desde la Cámara, desde tus propios negocios? Eh, eh, Alejandro, es inversor en iBillionaire, que hemos entrevistado aquí, es inversor en, en Money también, que hemos hecho entrevistas acá en, en, en Solo Negocios. Eh, de Alejandro, ¿cómo, cómo, ¿qué me puedes decir del sector para los próximos años aquí en, en Argentina, para el sector fintech? ¿De eso hablamos? Mira, yo, yo, yo creo que, que viene una oportunidad explosiva, este, eh, no solo desde el punto de vista del negocio, sino también como, de, como, como una nueva dinámica para la sociedad. O sea, en la medida que la gente y las empresas comiencen a utilizar los medios electrónicos para manejar eh, soluciones financieras, te arma un efecto, este, cadena eh, a nivel social inmenso, porque pr primero, para empezar, te blanquea toda la economía, con lo que es todos los beneficios que eso tiene, ¿no es cierto? Entonces yo, yo, yo te digo, a ver, no hay otra dirección que vaya a que crezca, porque es tan chica, tan poquita la penetración eh, de inclusión financiera que tenemos hoy en el país, que lo único que puede pasar es que esto crezca y crezca mucho en la medida que el país se abra, digamos, y si recibe inversiones del exterior, que es un poco lo que está empezando a pasar, bueno ese, ese es un poco el combustible que hace que la industria florezca acompañado de este, normas y reglas locales, como por ejemplo el mercado de capitales, que te permita securitizar carteras eh, de, de, de, de productos digitales que hoy, hoy por ahí no está, pero está por venir, o sea, hay una serie de reformas que, que claramente el país va en camino a eso, que, que van a hacer que Más gentes y empresas accedan A más productos, a mejor costo Y por supuesto, este, cada vez mejor servicio Bueno Alejandro, ahora sí la última Y dentro del sector fintech ¿cuál es el rubro que más eh, con, con más empuje ves? ¿Qué tipo? El sector de seguros El de pagos, ¿cuál es el que más empuje? Por lo menos en estos meses eh? porque Imagino que vas a decir que todos crecen y demás Y sé que todos crecen, pero bueno, sí. ahora Estos, estos meses, esta este segunda mitad Del, del, de, del año ¿cuál, ¿Cuál es el sector que más empuje está teniendo? Mira, hay, hay dos que han sido siempre un poquito eh, punta de lanza, pero detrás de esos dos vienen un montón de cosas. Eh, uno es el, el tema de pagos, cada vez hay más y más eh, soluciones de pagos en, en distintos tipos de plataformas, distintas soluciones de pagos, eso está avanzando mucho. Este, las reformas que está haciendo el Banco Central están ayudando mucho a que circule muy rápido y a muy bajo costo el dinero a través del sistema financiero y a través de la fintech. Así que eso yo creo que es algo que, que se viene con fuerza. Y ligado al tema de pagos y movimiento de dinero veloz... Creo que el tema de crédito también es otro, eh, digamos, está atado uno al otro, ¿no es cierto? El hecho de que el dinero pueda fluir sí. 7 por 24 a muy bajo costo eh, eh, de modo electrónico eh, implica que se facilita muchísimo el sistema de obtención de créditos y de cobranza de créditos, con lo que creo que son dos sectores eh, digamos, los más visibles, por lo menos, pero como te digo, detrás de eso, si vos no tenés buena seguridad informática, eh, todo eso explota. Entonces, todos los que están trabajando en seguridad informática, validación de identidad digital, eh, están siendo explosivo el negocio en ese, que son compañías fintech, eh, en ese rubro está siendo explosivo, eh, te lo digo literalmente, porque no dan abasto, porque se está preparando toda la infraestructura para que funcione. Este, todo lo que es eh, eh, blockchain está también no dan abasto las compañías de blockchain en general y digamos, puede o no haber bitcoin detrás de eso pero hay mucha demanda le contamos no, a la gente que es la, la, cade la cadena que permite la existencia del de bitcoin por ejemplo que permite exacto. que sea seguro y que, sea, eh, y, que, y, y que no haya duplicación de la moneda y que además se puede se está empezando a usar esta, esta modalidad de este blockchain en, otro, en otras muchas cosas más allá de las criptomonedas ¿no? Exactamente, eso está haciendo hoy tener eh, sistemas que funcionan con la lógica del blockchain, que justamente le da todo esto, este marco de seguridad y transparencia a las transacciones y a los títulos de propiedad, que se empieza a utilizar para otro tipo de transacciones, que sí, bueno, este, puede, puede, puede empezar a fluir este, en otras industrias, no, no, no vinculado, como voy a explicar recién, este, a un bitcoin o, o a cualquier otra moneda. Este, bueno, pero, pero lo que te digo es que. De, Hay cosas que son más visibles porque a lo mejor alguien con un celular dice, bueno, me bajo una aplicación y consigo un crédito de 10 mil pesos en el instante, entonces es como muy, muy eh, lo que sea antes, pero para que eso suceda hay muchas otras compañías, fintech que están detrás creciendo muchísimo. Entonces yo te diría que por cada peso que se mueve de los que se ven, tenés varios más este, de los que no se ven y muchísimo empleo y muchísimo desarrollo de tecnología y muchísimo crecimiento. Y como te digo, algo que es muy importante es que somos un, una cámara de compañías que exportamos muchísimo conocimiento eh, y muchísimo desarrollo tecnológico a la región y al mundo. Bien, Alejandro, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo grande.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 ¿Qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. FiberTel le duplica la velocidad a todos sus clientes. Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de FiberTel me quedo con esa notición. Nada, le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad, gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar. Auspició este programa. Claro, es simple. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar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 Una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Hablamos recién de la Cámara Argentina de Fintech y ahora vamos a hablar un poco más de tecnología, de cuál es la, toda la tecnología que hay atrás de, de, esta, de esta ola que mezcla las finanzas con el mundo con el mundo tecnológico, ¿no? Vamos a hablar con la gente de Avaya. Estamos en comunicación con Marcelo Santamarina, que es eh, System Engineer de, de Avaya, que es una compañía que desarrolla soluciones tecnológicas y que obviamente ahora también se, se enfoca en, en, el mundo, en el mundo de los servicios financieros y de los seguros. El FSI por, por, su, eh, por su sigla. Eh, Marcelo, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Marcelo, contanos un poquito cuáles son lo, los, temas, los temas tecnológicos que vienen con, eh, con la ola Fintech. Sabemos que hay cuestiones que tienen que ver con, con biometría y con inteligencia artificial. Contame un poquito algunas de las soluciones que se vienen para este sector. Eh, digamos que es un sector que está en permanente cambio y fundamentalmente hoy por hoy, son, como vos decís, Bueno, todas las tecnologías que se vienen como biometría, inteligencia artificial realidad aumentada, realidad mixta sí. internet de las cosas digamos, hoy estamos bombardeados en todo el mercado por nuevas alternativas tecnológicas que hacen que nuestros clientes estén permanentemente en desafío ¿no? con lo cual tenemos que estar muy atentos a, a esos cambios y el mercado financiero no, no escapa a esto y quizás es uno de los que ...tiene que adaptar más rápidamente este tipo de tecnologías y este tipo de cambios. Bien, bueno, ustedes en la valla trabajan con todo este tipo de soluciones para, para la industria. Hay algo a mí que siempre trato de, de, de cada vez que hago notas con esto me, me, me, me compenetro mucho, mucho y me divierte mucho que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial eh, aplicada a los negocios, que también es algo que está muy en desarrollo. ¿Cómo, cómo ves este tema de, de eh, inteligencia artificial aplicada a la industria financiera? Dame algún ejemplo, algún desarrollo que hayan hecho ustedes en la valla, cómo están trabajando con eso? Bueno, donde viene más eh, el tema y más avanzado es eh, en todos los que son chatbots que debes haber escuchado hablar. Contémosle a la gente rápidamente de qué se trata. Es eh, la alternativa de poder chatear con una interfaz eh, no humana para el usuario, por supuesto, que va a recibir las mismas respuestas que si tuviera una interfaz o alguien del otro lado humano, pero en realidad está interactuando... ...con un sistema que le permite a la empresa responder más rápido y más eficiente a los requerimientos de los usuarios. Por supuesto que, en primera instancia, yo interactúo con ese motor de inteligencia artificial. Eh, finalmente, llegado el caso, me pasa la llamada o la comunicación o el intercambio de información con un humano. Pero en primera instancia, para ser más rápido y más dinámico... Este, en mi vuelta empiezo a interactuar contra una base de datos y un motor algoritmos que me responden lo más rápido posible bien, bien, bueno, y algún otro, algún otro sector que, que te parezca eh, destacar no, hay, hay, bueno, biometría ya se viene trabajando mucho con los bancos desde hace un tiempo ¿hay algún avance, algún proyecto que me puedas contar que se esté haciendo acá en Argentina puntualmente, que estén trabajando ustedes desde la valla? vos sabés que el tema de seguridad sí, estamos trabajando, el tema de seguridad siempre es restrictivo Cada día los desafíos en seguridad son más grandes. Estamos trabajando con, con varias, varios bancos, varias financieras, como para poder hacer las transacciones cada día más seguras. Definitivamente la biometría va a ser el camino de solución porque digamos que cada vez más recibo ataques, recibo eh, diferentes tipos de información errónea, Este, que tratan de hackear información a cualquier usuario en particular, la biometría es una de las alternativas para darle mayor seguridad a toda esta interacción Bueno, muchas gracias Marcelo, te mando un saludo grande No, porque un abrazo Abrazo, hasta luego, ahora vamos con Marcelo Santa María de Abaya escuchamos un temita musical y hacemos la última entrevista acá en Solo Negocios, no se vayan, acuérdense arroba Solo Negocios Web www.solonegociosweb.com.ar Ya volvemos Bringing more, I've had too many This Virginia done me off already I'm blam for real, I might just say how I feel I'm blam for real, I might just say how I feel Don't switch on me, I got big plans We need to forward to the islands And get you gold, no spray tans I need you to stop running back to your ex, he's a waste man I wanna know how come we can never slash and stay friends I'm blamed for real, I might just say how I feel I'm blamed for real, I might just say how I feel Cause I know what I like I know how I wanna live my life I don't need no advice Here and we both know why, so Move for me when you're extra Move for me with the pasta I'm building up a house where they raise me You move with me, I go crazy Don't switch on me, I got big plans We need to forward to the islands And get you golden on spray tan I need you to stop running back to your ex He's a waste man I wanna know how come we can never slash And stay friends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 And I only see you sometimes Move from me when you're extra Move from me with the pasta I'm building up a house where they raise me You move with me, I go look Just don't switch on me I got big pants We need to forward to the islands And get you gold, no spray tents I need you to stop running back to your ex He's a waste man I want to know how come we can never slash and stay friends. Ya ni más. Y siempre van por más. Casos de emprendedores en solo negocios. Volvimos. Vamos a hablar de emprendedores como dice El Separador cuando son las 13:52 y hace 25 grados 8 décimas calor un calor, ya estamos con el aire acondicionado en el estudio de Radio LED prendido Rau, acabo de apagar porque, viste el estudio estaba un poco como una heladera industrial casi pero está bien, hace calor, ya ahora tengo ganas de prenderlo de vuelta bueno, vamos a hablar de emprendedores, decíamos vamos a hablar con la gente, con los amigos de Guaira que es la aceleradora de emprendedores del grupo Telefónica, hace mucho que no hablamos así que vamos a, a, a, a preguntarles en qué andan, cómo están, sabremos que están con algunas eh, con, algunas, con algún, algunas novedades, algunos eventos que hicieron eh, en los últimos días. Vamos a hablar con Karen Mirkin, que es Business Manager, así se dice, de Guaira Argentina. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, le contamos primero a la gente que eh, Guaira es una aceleradora y que una aceleradora es, eh, es una empresa que se dedica a captar emprendimientos y emprendedores, y hace justamente, es un proceso de aceleración, invierte en startups, empresas que están en etapa muy, muy, muy temprana, y a cambio de, de esa inversión que realizan, bueno, eh, les dan eh, eh, espacios para trabajar, les dan mentorías y los aconsejan, bueno, este proceso de aceleración que se llama, que dura algunos, que dura algunos meses, es un poco ayudar y poner en carrera a estos a estos emprendedores y a estas startups para que después, bueno, sigan su camino, ¿no? Dije bien. Lo dijiste, pero muy bien, bueno, casi mejor que yo. Perfecto, tí... Es así. Nosotros invertimos en dinero en las empresas, empresas y... a crecer y a desarrollarse comercialmente. Y el hecho de que los fondos vengan de Telefónica también les permite a estas empresas. En casos de que haya fit o sinergias con Telefónica, poder realizar pruebas pilotos y que Telefónica sea un canal de revente, un cliente interno o que su servicio sea vendido como un servicio de valor agregado. Bueno, ¿y cuántas empresas pasaron por Guayra allá Porque ya hace varios años que están. Contame un poco cómo es el, el track record que tienen de, de, de compañías. Mira, ya estamos hace cinco años aquí en Argentina y Guayra Argentina ya ha invertido en más de 51 empresas, pero como Guayra no está solo en Argentina, sino en 11 países, el portfolio de Guayra ya tiene más de 700 empresas. Claro, en toda la región y en España y en otros países Exactamente, también. Exactamente, en España, en Alemania y en, y en UK. Claro, bien, bien. Bueno, y, y contame, eh, contame por ejemplo, algunos, de los, algunos de, los, de, los, de, de los casos. Dame un ejemplo de alguna empresa o de la última que hayan, que hayan, que hayan participado y, aquí, y, y de qué rubro es y a qué se dedicaba. ¿Algún ejemplo Dale, que quieras si darme? Te elijo dos empresas. Una que una te gusta a vos, sí, una que te gusta a vos. A ver, una empresa que me gusta mucho es Incris Cards es de la industria fintech Ahí estábamos hablando, resuelve. hicimos varias notas de eso con el tema de la cámara y demás, hicimos varias notas, así que viene bien, viene bien, ah, bueno, Incris creo que alguna vez hablamos con ellos aquí en Solo Negocio, tendría que repasar, pero estoy casi seguro que sí. Contanos bueno, a qué se dedica. Voy a complementar tu nota. Increase es una sí. empresa del segmento fintech cuyo mercado son empresas pequeñas y grandes empresas, y lo que han descubierto sus founders, tanto Matías como Sebastián Cárdenas, es la necesidad que hay hoy en día para estas empresas que están vendiendo por medio de tarjeta de crédito de poder tener visibilidad de las fechas en las que van a estar recibiendo los pagos y en paralelo cuál va a ser el monto de esos pagos, ya que los mismos están sujetos a distintos tipos de impuestos, Tazas, claro, los, los ayuda con el tema del manejo de la tarjeta de crédito, que suele ser un lío para las pymes y es demás. Es un caos, y si no ellos hoy en día... ¿Cómo reciben esta información? Descontando cupón por cupón manualmente. Claro, muy, muy manual. Tienen... Bueno, un... contame otra. Incris, por un lado. Incris es una empresa fintech. Después tenemos otra empresa que es b que significa b que es del negocio a, al usuario final, que es Widow Games, que son los que desarrollaron los juegos de carrera de mente en formato digital. Perfecto. Los, que he, los, los, que... los he usado y desarrollaron también el truco en algún momento, ¿no? Exactamente. Tienen varios juegos dentro de su plataforma, más de 12. Están en México y en Brasil. Martín Spinetto, que es el founder de la empresa, venía de trabajar en todo el área de comunicación en Microsoft y lo que ellos desarrollaron es una plataforma que por medio de una suscripción mensual te permite jugar a más de 12 juegos contra tus amigos o bien contra otros usuarios ¿sí? que están dentro de la red bien, bien, bueno, eh, estamos hablando con Karen Mirkin, que es Business Manager de, de Guaira, eh, Karen, se nos termina el programa, pero contame, cómo, ¿cómo están? Yo sé que hicieron un anuncio, eh, que están trabajando junto con la gente de Eleven Path, para, para hacer una convocatoria para, eh, para empresas, que tiene que ver con seguridad informática, hablábamos hace un rato también con la gente de la, con, con Alejandro Estrada, de la cámara, de la nueva ah, cámara de, de Fintech y demás, y él nos mencionaba lo importante que es el tema de, el tema de ciberseguridad y cómo se viene eso, bueno, obviamente, aplicado al ...al tema, de los, al tema de, los, eh, de, los, de los negocios vinculados con las entidades financieras... ...y demás donde la seguridad es vital. Pero bueno, la seguridad es vital para todos los sectores. ¿Cómo es esta convocatoria que están haciendo con, con el Evenpad? Excelente, Indra, me hiciste, porque hoy en día toda nuestra información está en la nube... ...y no solamente los gobiernos y las entidades financieras necesitan protegerse... ...sino también los usuarios. Tenemos que estar protegidos frente a distintos ataques... ...que pueden venir no solamente a nivel local sino también a nivel internacional. Entonces nos unimos junto con el partner que es Eleven Path, que es la empresa de seguridad informática del grupo telefónica, y desde Guaira ponemos todo nuestro conocimiento en empresas digitales, en los formatos de aceleración, y desde Eleven Path van a estar poniendo la expertise para la selección de empresas, entendiendo la oportunidad de negocio que hay aquí, y también la posibilidad de hacer una prueba piloto junto con Eleven Path y que Eleven Path el canal de reventa para estas empresas. Bueno, y ahí la convocatoria es a, a cualquier startup o cualquier proyecto que esté vinculado con seguridad informática. Exactamente, lo que requieren estas empresas es estar en Argentina o bien tener una sociedad local, tener un producto ya terminado, es decir, es un, un estadio temprano, pero con un producto terminado y con una atracción que demuestre que hay una necesidad para este tipo de proyectos y también el interés en tener un partner como ILEVEN luego los criterios de selección van a estar desde Eleven Path para lo que es el producto y la propuesta de valor de la empresa y desde Guaira vamos a hacer todo nuestro análisis desde el negocio, el equipo el crecimiento esperado a nivel negocios digitales, entonces es la combinación de quien consideramos que es un experto en la industria de las startups y por el otro lado un partner único en ciberseguridad bien, perfecto, bueno, te hago la última, Karen van a estar, la, las convocatorias ustedes hacen eh, una o dos por año, ¿no? para nuevas empresas, para, para, para acelerar nuevas empresas. Ya me imagino que este año ya está completo. Contame cómo hacer para el año que viene. A ver, si querés te cuento, hoy en día ese era el estadio inicial de Guaira, donde solamente podías aplicar por medio de convocatorias. Hoy tenemos un modelo quizás más híbrido, donde estamos haciendo convocatorias, pero solamente específicas junto con partners de la región. Como ah, es el con caso este de modelo, en que, en como, como este modelo. Ah, correcto. Exactamente, Bien. y si no es enviándonos un mail a Guaira, directamente, sí, o bien quizás para el año que viene vamos a estar haciendo alguna convocatoria global Ah, pero es directo, está bien, vos tenés, te enterás de Guaira, sabés que es una aceleradora, le mandás un, el proyecto que tenés y quién te dice, por ahí tenés suerte Exactamente, se contactan por medio de la página y seguimos todo el proceso de análisis y selección eh, que tenemos nosotros constantemente, así que si hay empresas que no sean del área solamente ciberseguridad pero están interesados en presentarse a Guaira, nos escriben directamente si quieren me pueden escribir a mí que el mail es karen.mirkin arroba telefónica punto com mira qué directo bien y así no hay problema y directamente ya esa es una fuente para que nosotros lo analicemos y lo tengamos en cuenta para nuestro proceso porque invertimos solamente de 7 a 10 empresas por año genial Karen te mando un saludo se nos terminó el programa así que muchas gracias eh, y ahí te van a escribir un montón de gente supongo Pero ojalá, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buena semana. Te mando un beso. Hablamos con Karen Mirkin de Guaira, la aceleradora del grupo Telefónica. Amigos, Belén, se nos terminó el programa, ¿eh? ya está, listo, nos vamos. Nos vamos a encontrar dentro de siete días cuando hagamos otro Solo Negocios acá en Radio Ler. Recuerden, arroba Solo Negocios Web y www.solonegociosweb.com.ar. La mejor semana para todos. Chau.